estamos fermemeando en este sábado previo a las elecciones vamos a violar la vida en cualquier momento mira no te digo si no va a ser en esta charla no sé qué te parece ¿Eh? y me parece lo más apropiado mónica Santino, buenas tardecitas cómo te va buenas tardes ¿cómo están muy bien acá estamos eh, pasando esta jornada a ver que, que esperando con expectativa mañana pero ahora con ganas de charlar con vos eh, Arranco la charla si querés este la última vez que hablamos era mediados de 2016 y Uh -huh, sí, momento durísimo sí. Momento durísimo y ni te digo lo que vino de ahí en más Y, y entonces te tiro la pelota como para que describas dos cuestiones eh, la, la realidad del país, porque sos una persona que tiene contacto cotidiano con la gente que, eh, que peor la pasa En el sentido de, de las decisiones del poder por lo menos y, y al mismo tiempo ha sido para el fútbol femenino en sí un proceso que empezó a visibilizarse muchísimo desde esa época para hacia ahora, mucho más eh, públicamente, no más allá del laburo de quienes lo hacen eh, desde abajo y desde siempre. Así que, eh, lleva la voz y, y anda por el lado que quieras. Bueno, nada, bueno primero decirles que me, me pone re bien conversar cuando escucho a los Rolling Stones antes de empezar a hablar. Eh, eso eso está muy bien, porque porque me gusta mucho. Y después, eh, bueno, arranco por la, por el principio, la realidad, la realidad social, la realidad... De la gente que tiene menos acceso a, la, a los servicios básicos a la educación, a, a la salud y demás ha empeorado su situación notablemente eso nosotras vemos en el barrio que es apenas un recorte de un barrio en, en la ciudad más rica del país o lo que recibe eh, hay personas en situación de calle dentro de nuestro barrio que, que eso es, es decir ya mucho y los comedores atestados eh, de gente, eh, y necesidades de todo tipo, ¿no? Y, y duele, ¿no? Es muchísimo más doloroso porque a 5 o 10 minutos del barrio ves una realidad completamente distinta. La gente que pase lo que pase, este gobierno que esté, nunca va a estar mal. Entonces esa, esa brecha se hace se hace dolorosa, eh, y da bronca, y pone mal porque... Estamos eh, completamente convencidas de que los platos rotos de, de todo esto que está pasando, bueno, lo, lo paga lo paga nuestra gente. Y en tres años, digamos, eso quedó pero completamente evidenciado, ¿no? Y, y es así, y es, es la foto de la, de la realidad más grande. En relación al, al fútbol de mujeres, eh, me parece que lo que nos pasó fue haber logrado eh, las futbolistas, eh, las entrenadoras, las que están más cerca de la dirigencia, las mujeres que se han comprometido con el fútbol en general, hemos logrado que entre a, a la agenda del movimiento de mujeres el tema del deporte, el tema del fútbol en particular. no y Me parece que hay que leer todo este proceso de visibilidad desde ese punto de partida. no en Marea verde, calle, movimiento de mujeres... Eh, que se hace presente y muy visible, eh, quizás uno de los movimientos sociales que más presencia tuvo en la calle en estos tres años, eh, el primero en, en hacer un, un paro, el primero en, en decir muchísimas cosas en estos tiempos que, que son mucho más difíciles, y el, el deporte coló ahí, ¿no? Se metió como antes nunca había pasado, ¿no? Se unos veinte pico de años estuviera sido impensado y el feminismo no miraba el deporte ni de casualidad porque era algo tan de varones y mucho menos el fútbol, ¿no? Uh -huh. Un feminismo quizás más blanco, más este académico, eh, con otra otra conciencia de clase. Entonces, en esa popularización del feminismo es que el fútbol logró entrar, entonces creo que todo lo que vino pasando después, un equipo, la selección argentina que separa, que reclama derechos, que juega un mundial histórico, una jugadora como Macarena Sánchez que se atreve a hacer una denuncia cuando durante muchísimos años dijimos necesitamos jugadoras con conciencia de género. Bueno, creo que toda esa esa serie de cuestiones que nos vienen pasando tienen un gran colchón que es mujeres en la calle, lucha y feminismo, digamos, no no tenemos otra explicación que que no sea esa y y creemos que los logros políticos se eh, se consiguen así, históricamente fueron así. Y ya que digo la palabra histórica, me parece que también eh, de un tiempo a esta parte estamos recuperando la historia, ¿no? Tener claro que no, no nacimos de un repollo, que hace muchísimos años unas mujeres nos representaron en un Mundial no oficial, eh, que lograr que ese día que hicieron una hazaña deportiva como ganarle a Inglaterra en ese Mundial no oficial se ha declarado el Día de la Futbolista, eh, y empezar a encontrarnos entre generaciones en esa historia, viendo muy claro que esto hace muchísimos años que las mujeres jugamos al fútbol y que tenemos que recuperar ese, ese tiempo perdido. Eh, entonces, me parece que, que hay que hablar de todo eso, ¿no? eh, de la aparición de áreas de género en muchos clubes importantes, de organizaciones sociales adentro de los clubes de fútbol que tiene que ver con esto del fútbol feminista. Eh, y, y son una cantidad de buenas noticias para nosotras, que yo creo que es un, un puntapié inicial, que falta mucho, eh, que no tenemos que dejar pasar este tren, pero que esto eh, recién arranca. ¿no? Mónica, siempre te presentamos como entrenadora de fútbol, feminista, mujer de barrio y en los barrios, eh, y por ahí se nos pasa de preguntarte si tenés alguna identidad política partidaria, si la militás, eh, si considerás que, que es necesaria o no. Ah, fui fui peronista toda mi vida, Soy peronista, eh, esa es esa es mi, mi identidad, eh, los 12 años de, de la experiencia kirchnerista me devolvió la dignidad peronista, que en los 90 se me había licuado y, y bastante, eh, entonces mi filiación es esa, no milito partidariamente, milito en una organización social que es la nuestra Fundo Feminista, eh, las estructuras partidarias me, me son más complejas, y hay cuestiones que muchas veces no me siento cómoda en cómo se toman decisiones y cómo se construye, y el lugar donde estoy más libre y, y soy quien soy junto a otras compañeras eh, es la organización social y del terreno, el territorio, pero mi, mi filiación política es esa, eh, claramente, y lo, lo reivindico todos los días un, un poco más, ¿no? Creo que es mi forma de mirar al mundo, creo que es el camino para, para transformar la realidad, eh, estoy muy, muy orgullosa de eso, ¿no? eh es lo mismo que que me preguntes porque soy de véle y no de otro cuadro uh -huh. bueno es, es más es más o menos lo mismo creo que va todo de la mano, pero eh, me siento profundamente peronista y a medida que me voy haciendo más vieja cada vez más y creo uh -huh. que en argentina a diferencia de otros países de la en latinoamérica eh, el neoliberalismo no no termina de calar y no hay una brecha tan grande entre los más ricos y los más pobres, porque hay peronismo y, y me parece que que eso es lo que tenemos que mantener vivo El otro día pensaba yo que no no estoy siendo parte de ningún espacio de fútbol, eh, en lo que significa el fútbol para los varones y el fútbol para las mujeres, ¿no? Acá en La Pampa hay en este momento una, una irrupción del fútbol de mujeres, eh, con alguna un pequeño acompañamiento que antes no existía y ahora está... Eh, por parte de, de decisiones de gobierno, digo, eh, hay alguna política pública que debería desarrollarse un poco más, pero está, eh, digo, eh, en esto de que para las mujeres es un movilizador social y para los varones a veces es un deporte, nomás es un es un juego. Eh, decime si tenés la misma, para bueno, no para los fanáticos como el que tengo acá al lado. que Me les... contesta por la cara. Sí, porque me hace unas caras... ¿Cómo tenés... va a ser solamente un juego? <ríe> en, en general, sí. Contanos un poco, eh, digamos, si podés, si podés ver eh, qué diferencias hay entre el fútbol de mujeres y el fútbol de, de hombres, no, de varones. Si hay, como, si es que la hay. Como, sí, creo que como tantas otras cosas, lo, los varones tienen privilegios que, que nosotras no y me parece que con el fútbol pasa lo mismo, hay años y años de, de historia, historia que supera el centenario en muchos de los casos cuando pensás en los clubes de fútbol, eh, y entonces los varones tienen, si crees esa ventaja sobre nosotras, de tiempo, ¿no?, de tiempo transcurrido, que me parece que lo que pasó con el fútbol de varones es que la industria de, del espectáculo se lo comió vivo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, y creo yo estoy hablando de, del fútbol súper profesional, claro, Eh, se los eh, direct directamente es como una especie de, de máquina de, de picar carne no lo lo digo esto por los futbolistas y se fueron alejando de, del amor por el juego eh, hablando de ese fútbol no después creo que hay muchos varones que siguen disfrutando del juego y lo reivindican como tal no eh, pero me parece que lo que les pasa en su conjunto es eso y nosotras que venimos remando la de abajo y que es un fútbol eh, que amamos y que no tenemos todavía grandes intereses económicos sobre él, habrá que ir viendo lo que pase con, la, con el correr del tiempo y la profesionalización. Eh, estamos paradas en un lugar donde le podemos dar aire fresco al fútbol y de ninguna manera estar enfrentadas a varones, sino reconocernos como futbolistas eh, unos y otros, eh, o unos y otras, eh, y entender que, que lo que puede cambiar la forma de ver el deporte, o por lo menos su sentido capitalista, si querés, y comercial, es esa juntada entre nosotras y ellos, ¿no? Me, me parece... Yo por lo menos observo eso y las veces que nos hemos encontrado por pelota de papel, por el libro o por alguna otra cuestión con futbolistas de, de renombre, de trayectoria, terminamos jugando la pelota y nos olvidamos de quién es balón y quién es mujer, ¿no? El fútbol también produce eso. Entonces creo que para nosotras es una herramienta de empoderamiento, es una forma de entender... Eh, la violencia de género cuando te pasa por el cuerpo y poder pararte y cambiar eso. Para una piba en el barrio poner la pelota bajo la suela y recuperar la dignidad. Bueno, el fútbol significa muchas demás cosas para nosotras que trascienden la cancha. ¿no? Y que, por supuesto, no nada más que un juego. Y me parece que de ahí tenemos muchísimo para aportar en cuanto a la formación de entrenadoras, de dirigentes y de las futuras generaciones que jueguen al fútbol. No queremos copiar nada de ese fútbol... Eh, mercantilizado, del que tiene horas y horas de, de programas deportivos que aburren y que no hablan del juego y que más bien parecen programas de chimentos, bueno, to, todo lo que sabemos que está mal. Eh, pero reivindico al, al varón que se sigue emocionando porque alguien tiene un caño de suela, porque alguien apetea por eh, esos varones que... ...aprendiendo a jugar al fútbol... ...también fueron mejores personas... ...y son mejores personas... ¿no? Y, ...y me parece que ahí tenemos un punto en común... ...donde eh, nos olvidamos por completo de los géneros... ¿no? Y, ...y ojalá el fútbol algún día sea así... ...y no estemos hablando de, de fútbol de mujeres y de varones... ...y pensando en un solo fútbol... ...donde bueno eh, vamos a seguir respetando... ...y defendiendo el, el derecho a jugar... ...que es el que creemos es un derecho humano. Estamos hablando con Mónica Santino... ...que es entrenadora de fútbol... ...jugó al fútbol... Eh, entre otras cosas, este, además de, de profesora de Educación Física. Eh, de, Mónica, ¿cuál es tu laburo hoy? ¿Qué, qué estás haciendo vos? Y, y te, te lo pregunto también en, en vinculación con cuáles son las prioridades en este momento social, ¿de qué te ocupas más? ¿Cuál crees que es lo que hay que mirar primero? Lo, lo primero que, que miramos nosotras como colectivo es nuestra organización, no es, es a la nuestra, Eh, que desde el año pasado empezamos a de fútbol femenino, fútbol feminista, por ponerle un nombre a los 12 años de historia del barrio y lo que atravesaron las chicas y demás. Ahí es, de todas, tener un entrenamiento de dos veces por semana, tener participaciones en competencias que, que nos cuestan un montón porque no es un lugar rentado. Eh, entonces el lugar, el alma del corazón están puestos en eso y en pensar cómo podemos conseguir un lugar para fundar un club. Eh, que se sigue siendo nuestro objetivo, que creo que capaz lo conversamos cuando hablamos allá, uh -huh. allá hace como tres años y sigue siendo el mismo y, y es lo que queremos porque necesitamos un lugar propio para entrar al campeonato de AFA a, a nuestra manera y no a la manera de los clubes, ¿no? Y me parece que ahí, ahí nos va la vida porque es la forma que tenemos de mm, sobrellevar esta realidad para muchísimas de las pibas, ¿no? Eh, esto, ver pibas que logran que los compañeros varones cuidan a los hijos mientras juegan, pibas que empiezan a pensar que la vida puede ser otra cosa eh, pibas que no miran la maternidad como la única posibilidad de ser mujer bueno, ahí ahí está puesta toda la energía y después eh, laburo ven laburando desde el año pasado con una, una legisladora acá Ciudad de Buenos Aires con temas de política deportiva es Andrea Conde del Espacio de Nuevo Encuentro, del bloque de Unidad Ciudadana y estamos trabajando muchísimo en una liga que tiene que ver con la, la inclusión, con una liga de fútbol pensada con perspectiva de derechos y con que todos los equipos de barrio puedan llegar a una competencia que es lo que cuesta más, porque por lo menos en Buenos Aires hay muchísimos torneos de fútbol con inscripciones muy caras y entonces a los equipos de los barrios se les hace muy difícil. Esta liga que armamos es como un sistema cooperativo entre esos equipos que pueden pagar y los que no pueden pagar para armar algún colchón y, y cubrir los gastos que tienen que ver con la cancha, el arbitraje, no y todo lo que un torneo te lleva, y que juguemos todas. ¿no? La liga se llama Nosotras Jugamos, vamos a empezar la cuarta fase el domingo 25 de agosto, y tienen su costado talleres deportivos, talleres que tienen que ver con eh, los derechos sexuales reproductivos, el acceso a la salud, temas de interés para las pues, personas. ¿no? Vamos solo a la pelota ¿no? a pensar todas estas cuestiones. Ese es más o menos el, el laburo que hacemos, que hago, y, y después cada vez que un grupo de compañeras nos convoca para compartir lo que aprendimos en el barrio todos estos 12 años, para seguir encontrando las la rutas de lo que llamamos fútbol feminista y seguir militando desde este lugar. ¿no? Eso es el día a día. El año, te perdemos un poquitito de ratos, no sé qué qué pasa, si a te ver. estás moviendo, capaz... No, no, no, ¿No? Estoy, bueno. estoy sentada religiosamente mirando algo de los panamericanos, creo ah. que hockey de verones. Ah, ¿Te gusta sí. todo el deporte, cualquier deporte o, o fútbol? Qual cualquier deporte. Cualquier cualquier deporte, pero el fútbol eh, me gusta muchísimo, much muchísimo más. Estoy viendo que la selección de Brasil le van a Canadá 3 a 1. <risa> Estuve mirando eso. El año pasado te escuchábamos eh, bueno, exponer eh, frente a legisladores y legisladoras nacionales eh, respecto al derecho al aborto en eh, las comisiones, ¿no? Cuando se debatía la posibilidad de de legalizar el aborto seguro, legal y gratuito. Eh, y, y ahí a mí me, me resultaron interesantes eh, dos conceptos que, que está bueno que se desarrollen desde lo popular no que es el derecho humano a desear y a jugar querés contarnos sobre eso que por ahí no tiene no no no, no necesariamente se habla de estas de estas de estos dos verbos exacto sí, nosotras lo eh, juntábamos estos dos verbos como vos decís con eh, el, el derecho a o la legalización del aborto, y nos sumamos a ese debate desde ese lugar, no porque de lo que no se habla cuando hablan los grupos antiderechos, y a veces algunas algunas mujeres que defendiendo la legalización del aborto lo hacen desde un lugar muy académico, para nosotras eh, principalmente tiene que ver con el deseo. Y cuando hablo de deseo, hablo de nuestros cuerpos, de un cuerpo que juega a lo que quiere jugar, más allá de todo lo que le dicen, entiende que puede hacerlo muchísimas más cosas y que la maternidad no es una línea obligatoria, ¿no? que es lo que nos pasa en los barrios. Una maternidad tiene un peso cultural tan grande que se la vive como casi un deber, no un deber ser. Entonces lo que intentamos hacer es apartarnos de esa idea y de pensar que no estamos solamente hechas para eso y que el fútbol nos ayudó en el punto de entender nuestro deseo como algo revolucionario. Bueno, ese juego que nunca te dejaron hacer, ocupamos la cancha en el barrio, nos plantamos, tenemos dos entrenamientos por semana y en el transcurso de los años y del tiempo lo seguimos sosteniendo porque queremos jugar y también queremos decidir cuándo ser madres, no no porque hay que hacerlo. Eh, y eso no quiere decir que las compañeras que piensen que no está bien este el aborto, está muy bien, es el deseo justamente lo que te mueve, pero la ley no te obliga, no te obliga a abortar. Entonces, eh, íbamos por ese camino, ¿no?, que mucho tiene que ver con lo que producimos y los debates y lo que charlamos con las pibas en el barrio. No es una idea que se nos ocurrió alguna por ahí iluminada y la estamos diciendo, ¿no? Estamos hablando de una práctica territorial concreta en relación al deseo, lo que produce el juego y, y cómo estas cuestiones así conjugadas son un hecho revolucionario. Cuando un grupo de pibas se planta en el espacio público más importante del barrio, que es la cancha de fútbol y las demás la ven, Bueno, ahí, ahí se produce una cantidad de hechos que tienen que ver con las transformaciones colectivas, con esa sensación de libertad y con entender que no pueden eh, hablar de tu cuerpo ni usarlo como si fuera este no una especie de incubadora donde muchísimas otras personas hablan, deciden y opinan. Por eso nos parecía muy importante poner el deseo eh, por arriba de todas estas cuestiones porque en definitiva eh, tiene que ver con eso y como históricamente eh, los cuerpos de las mujeres son eh, botines de guerra eh, y, y un territorio en disputa, ¿no? Donde las últimas que decidimos somos nosotras mismas. Mónica, ¿sos maradoniana? Sí, sí, sí. Ese es el único el único machista que adoro. <risa> es, eh, cuando hablo de Diego, mira que está otra, difícil, una... eh. es eh, muy difícil. Cada, cada vez, vez más, más difícil, ¿no? <risa> cada vez que se hace más, más grande está cada, cada vez peor, pero Eh, entro en contradicción cuando digo, ¿viste? Es como, nada, es, eh, es justamente, es la, es la vida misma es Maradona. Es la vida. ¿no? Eh, entonces, eh, no, es imposible, si sí, amas el fútbol es imposible eh, no amar a Maradona, ¿no? Este, y la verdad, eh, eh, no sé, no me importa nada, ¿no? cada vez que me preguntan eh, digo lo mismo, y hace muy poco, ahora un mes y medio, dos meses, eh, me acuerdo que en redes sociales aparecieron... Eh, como el aniversario o los 30 años eh, de una entrada en calor. Sí, que, que bailaba. Que han colado la habrán visto, sí. La entrada en ba, ba, ba. Eh, Eso, la vida, yeah, es la vida, ¿no? Es life, claro. Eh, digo, ¿qué qué jugador de fútbol produce que te acuerdes de una entrada en calor? Sí, ¿Quién, sí. digamos? Solo solamente Maradona, ¿no? Y trataba de explicar eh, el amor eh, que que me produce verlo jugar a la pelota y después todo lo que dice hace. Eh, las metidas de pata los aciertos porque bueno es, es eso es un ser humano eh, impresionante ¿no? y, y una fuente de inspiración para todos los que jugamos a la pelota alguna vez mónica y eh, muchas gracias eh, la verdad que ha sido clarísima desde, desde el arranque ya cuando te, el primer minuto de tu conversación ya daba ya era suficiente para quedarse contento con haber intentado otra vez esta charla pero más vale que si querés agregar algo más ahora este, te estamos escuchando y estamos en un momento que nosotros también estamos expectantes respecto de lo que está pasando y lo que mañana será un, un primer paso de, para definir cuál es el futuro de este país Sí, eh, bueno, confiar, confiar siempre en, en el saber popular, ¿no? Ese que creo que en todo este tiempo nos destruyeron, lo manosearon, lo intervinieron, lo este, lo, lo encerraron, eh, eh, enfrentamos creo que, que enemigos muy poderosos y, y espero que, que como pueblo tengamos una conciencia enorme de que lo que pasa en estas elecciones es seguir teniendo país o no. Eh, así que eso, no con mucho mucho optimismo, con muchas muchas ganas, eh, si no, no sería militante. ¿no? La, la alegría creo que es lo, lo último que acordemos y, y apostar a eso, ¿no? apostar que como pueblo tal vez habremos aprendido la lección y, y ir para adelante, no pensar que, que el país que necesitamos para todas y todos no es este y, y definitivamente tiene que ser otro. Gracias Mónica y un abrazo. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Mónica Santino, futbolera, eh, que labura ahí en el barrio, en la Villa 31. Eh, Hace muchos, muchos años. Profesora mucho de Educación salvo. Física, formada de, de distintas maneras. También es periodista deportiva o, o se formó como periodista deportiva. Eh, Buenísima la charla. Estamos acá en la Carmes de los Sábados.